Ricardo Sametan, ¿cómo le va? Bienvenido a Control Z. Muchas gracias, señor Sebastián Catalano. ¿Cómo le va, vuelto de su viaje por bien, el mundo? Bien, bien, todo en orden. No de un periplo interesante por Turquía. ¿Cómo le fue? ¿Qué bueno, tal Turquía? Bien, muy bien, muy bien. Estuve un poco convulsionado Turquía por estos días. Tiene algunas... eh, eh estuve, No estuve en Turquía, estuve en, en Estambul en realidad. un Bueno. Muy bueno, grande estuve. Estuve bueno. en una de las principales ciudades de de de Turquía hermosa ciudad hermosa ciudad con miles de años de historia y cosas que han pasado por por ahí eh hermosa ciudad que ahora además vive momentos complicados de lo político tiene sí, sí. algunas manifestaciones y tiene alguna cosa así que tiene que ver con con con algunas revueltas internas todo en medio de una zona que está en ebullición ya desde hace un tiempo con con cuestiones que tienen que ver con con temas políticos, con temas religiosos, con con lo que se dio a conocer como la primavera árabe en su momento, con algunos matices, porque vos sabes que, que Turquía es un país eh que si bien tiene una, una una un fuerte peso de de del islamismo como religión, es un país laico, es un país que desde desde principios del del siglo 20 eh se mantiene como una como una democracia parlamentaria, donde tiene sus sus uh, sus representantes que elige el pueblo, digamos es es de de los países eh de los países orientales si querés entre comillas o sea que Estambul tiene la mitad de la ciudad del lado asiático y la mitad de la ciudad del lado de, de Europa. De Europa. No. eh es un país europeo digamos un país occidental, pero bueno hay un eh, eh el presidente Erdogan, el primer ministro en realidad Erdoán que hace como más de 10 años que está ahí como el ministro lo define como un como un eh, eh como un eh, islamista moderado y eh, ha tenido algunos algunos candos últimamente que eh originaron eh, marchas en algunos casos violentas y todo pero la ciudad es hermosa hermosísima ciudad con mucha con mucha historia mucha mezquita mucho centro cultural mucha vida nocturna mira y estuviste ahí mucho un bar punchy punchy, mucho sí no mucho mucha gente en la calle de noche mira la verdad que, que que eso fue en medio una una sorpresa es una ciudad turística por excelencia obviamente sí. que hay muchos turistas, pero el el turco. Eh, es muy salido te sale te sale un martes a la noche te llena los bares y, y la verdad que está que está bueno eh, nos invitó la gente detar she entre entre otras Así que les mandamos un, les mandadó un saludito a ellos estuvo muy estuvo muy bien el viaje que hicimos con con, con varios colegas que conocemos ambos Pero estuvo, estuvo muy bien el viaje. y por ejemplo no el precio de una una cerveza en un bar el precio de una cerveza en un bar Eh, más o menos en la moneda la moneda de Turquía es es la lira turca o sea que nunca entró a la Comunidad Europea uh -huh. en cuanto al euro lo cual siempre estuvo peleando por entrar nunca lo dejaron y se dice ahora así a grandes rasgos que eso es lo que lo salvó ahora entre comillas claro. porque después de la crisis de 2008-2009 y toda la caída del euro y la, y la situación de países como Grecia por ejemplo vecino de de Turquía dice que eso digamos lo puso en una situación si bien el contexto regional eh, lo afecta obviamente, no lo no lo atóle euro, entonces lo cual vive como una como una situación eh como una situación diferente que lo que lo mantiene eh por lo menos fuera de de lo que es la crisis de algunos de algunos países como que la hay más duramente Europa como España, como como Grecia, como Irlanda, así que bueno, ahí está ahí está Turquía, muy lindo país. No, ¿a veces estuviste alguna vez en Turquía? No te lo recomiendo evidentemente. Perfecto. Bueno, en Argentina todavía no pasó nada. No, no corte de pelo, veo. Sí, me pasé la manquinita. Pasé sí. la manquinita. Sí. Yeah. sí. Ya eh, no vas a la peluquería. No, creo, creo que ya lo hemos comentado por acá. Sí, ya. El año pasado decidí que invertir dinero en una peluquería no tenía sentido porque era el de que el tipo me da y da tres tijeretazos y venga, gracias por venir, chau. Así que me compré una una esquiladora básicamente y me doy con eso. Perfecto. Sí. Muy bien. Gracias. Vamos a poner una foto en www.controvicetaradio.com.ar Ya mismo, ya mismo. Nos saludemos a nuestra operadores Sí, ¿cómo le va, señorita Natalia? Tiene sueño, nuestra operadora Natalia tiene sueño. Estás feliz de Ay, acá en un día feriado. En feriado. Eh, estamos o... en vivo, ¿no? Por supuesto. Como estamos grabados. No sabemos. Estamos en vivo, estamos sí. en vivo. Estamos en vivo. Los diarios dicen que... Vamos a contar a la gente, ¿no? Que para ahí recién se levanta en su casa, dicen día feriado, que ganó Boca, que empató River, y y no y no mucho más. No, Polvarera sí. por el programa de la nata ayer y Seychelles y todo eso, mucha gente muchos nos enteramos de que era esta esta islita ahí del Mar Índico. Yo eh, puedo decir con orgullo que tengo una estampilla de, de Seychelles desde cuando era pequeño y hacía una cosa que hoy es una ridiculez, ¿no? De colección. Bueno, no, no, no una no ridiculez, pero quiero decir que eh, es... coleccionar estampillas ya no se da tanto, ¿no? La filatelia eh claro, es ya es solamente para coleccionistas. Antes uno mandaba una carta Y, y de, le ponía unas estampillitas y era parte de la gracia. Y ahora ya casi ni se mandan cartas, No, y cuando la, la mandaste te mandan un, un este un sticker impreso que dice el precio. Gracias, Todo chao. Todo un arte, ¿no? La, se la, puede, la estampilla, sí. toda una cosa así muy muy very el error, la estampilla con error tiene más valor. Tiene más valor, ¿no? no, nunca coleccioné estampillas ni monedas ni nada. Eh, yo debo, no sé qué habrá pasado con el cuaderno en el que en el que las las acumulaba, probablemente lo hayan usado para unas algo. O no, debe o estar, tal vez está en algún estar en algún, algún rincón, en algún rincón de, de tu casa materna. Bueno, el, nada, Seychelles y la nata y el gobierno que lo desmiente y todo eso, casi lo de, todos los lunes, ¿no? Más allá de eso, eh bueno, nada, hubo elecciones, yo no estuve el lunes pasado, pero habrán, habrán comentado acá contra el Z todo lo que pasó con las elecciones y ahora viene octubre y están todos los candidatos tirándose misiles, no, lo decimos. <coughs> Exacto. Lo decimos. Bueno, arrancamos con el Control Z, que un programa de negocios, de tecnología sobre todo, de sí. vida digital, de cosas que pasan en la internet, etcétera, sí. etcétera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De la victoria de argentinos, que no vamos a comentar, no estamos... Está... ¿Y a mí la Betty está... ¿Se tomó el sí, no sé. Es, le, damos, le dimos franco. Ten, ¿Tenemos miedo que esté eh, tirada en un no. en una esquina una discoteca, usted dice, en, en el fondo del, de un salón oscuro todavía? No, no creo. Tratando de, de haber salido ya hace un par de horas no creo que esté ahora, para sería tipo 8 más o menos, ya, ya, ya, ya, ya, ya Perfecto. Bueno, eh ¿con qué arrancamos? Te dejo, te tiro toda la te todo el peso. Yo voy a arrancar con lo primero que está en la lista. Lo primero que está en la lista de producción, sí. que tiene que ver con Facebook. ¿Qué tiene que tiene ver con Facebook. Bueno. Y con la idea de que porque yo te hago una pregunta. El... ¿Qué es la felicidad? Oh, uh, qué difícil. Te pones eh, te pones así tan eh tan filosófico en un lunes periodo por la mañana, no no puedo no puedo hacer otra cosa porque hay un estudio de la Universidad de Michigan de la de Michigan pero este posta eh posta este es posta porque acá siempre hablamos de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Wisconsin como grandes fuentes de generadoras de estudios que nos dará pero más allá de la risa se supone que la Universidad de Michigan hay gente investigando y cada una deja de estudios y es una una universidad importante muy conocida la M amarilla sobre el guiso azul como las películas totalmente Bueno La cuestión es que No, nunca que... estuve en Michigan tío. Lo primero que sí. se me viene a la cabeza Es el la letra sí. La letra de los cursos universitarios Dame la M tío. Resulta que la gente De la Universidad de Michigan eh, Analizó el comportamiento De 82 jóvenes adultos Con teléfonos inteligentes Y una cuenta de Facebook Especial Especial porque les llegaban De manera aleatoria Cinco veces al día Durante dos semanas Un mensaje de texto Que le preguntaba ¿Cómo se sentían? ¿Cómo está ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que el tercer mensaje Se cubre todo, porque es como esa esa pareja insistente que eh cuando estás un segundo un Perdón, segundo, eh, no por favor. absolutamente engripado esa gente esa pareja que cuando estás un segundo en silencio te dice qué te pasa qué te pasa oh vaya me callo para que me preguntes qué me pasa o vas caminando me. por el, vas caminando por el pormos de un cuarto a dónde vas bueno en este caso le preguntaban cómo se sentían y dice pasa eso? sí pues, pues sí no a mí jamás. Ya bueno, no. Eso me parece raro. No, no, no. Lo, lo lo contás con tanta vivencia, con tanto nivel de... No, porque a un amigo, amigo le pasa. A un amigo le pasa. Claro, sí. obviamente. Bueno, ¿qué le he mandado un mail preguntándole eh muy... Un mensaje que le preguntaba, que... ¿cómo, ¿cómo te sentís? ¿Qué qué tan preocupado estás? ¿Qué tan solitario? En ¿Qué? realidad no Caramba, no qué te tan, por tan, te tan, te tan, te tan te no sé, por... ello, sino cuán solitario estás. De acuerdo a los resultados, un estudio de la Universidad de Michigan determinó que las personas se sentían... Peor, cuanto más usaban Facebook. Más solos. Más solos. O sea, entonces, el digamos... Más angustiado. La conclusión es que Facebook no hace a la felicidad... Cosa que ya sabíamos de antes que, este estudio, claro. los amigos de Michigan. Pero bueno, es importante que un estudio refrende lo que nosotros intuimos. Eh, Esa cosa de la supuesta conexión permanente termina siendo algo que en realidad no te conecta. No. O por no. te conecta de una forma que no hace a, a, a la felicidad, por lo menos de estos, estos, de estos pibitos de Michigan. Exacto. Michigan y Zara Influencers. Exacto. Bueno, sin embargo, hay cada vez más usuarios de Facebook, o sea, por un lado esto de que no la felicidad, y por el otro lado que es, que si era una moda, o una cosa... Ah, pasquera. bueno, y también es cierto que eh, claro. ciertas ciertas herramientas de Facebook pueden, no sé si hacerte feliz, pero sí, digamos, acercarte... Distraerte su... un poco, por lo ah, menos. No, acercarte, que es yo, estás buscando sí, a un sí, sí, a un amigo sí, sí, que no veías hace tiempo. Acercarte, distraerte de los joditos sí, claro. y un montón de cosas. Bueno... 22 millones de usuarios de hay de de Facebook en el país. Es el tercer país de, de América Latina después de Brasil y de México. Sí. Eh un montón. La un mitad montón. Los, la mitad, no, la mitad no, la, no, sí, sí, más, o la mitad, más o menos la mitad. de, los, de la población. Eh, un poco más de la mitad de la de la de la población. Ahí Brasil manda claramente con 76 millones de de de, de, de usuarios y lo interesante para Facebook es que el 58% de los usuarios en Brasil se conectan por el móvil, algo que Facebook viene buscando Eh, hace un tiempo eh Y acá Más todavía El 60% Lo hace de dispositivos móviles Viste Era algo que Hace un año Era una duda sí. Si Facebook iba a poder Pasarse al mundo móvil Si iban a saber cómo Si iban a tener resultados sí, sí, Con si qué estrategia con sacar, plata, ¿no? si claro. sacar eh, plata Y ahora Casi todos los teléfonos Que se venden en Argentina Salvo alguna gama Muy muy baja Incluso los de gama media Tienen acceso A, eh, a las redes sociales Y te ofrecen Algún plan de conectividad Que es Aunque no sea eh, de, de conexión full a Internet, tiene conexión a redes sociales como Facebook y Twitter, así para que la gente pueda entrar y, y pasar varios varios tiempo tiempos eh, navegando por su perfil o cambiando el estado o algo por el estilo. Impresionante ese 60%. Y de esos 22 millones que te decíamos, hay 14 millones que se conectan todos los días. O sea, hay gente que entra de vez en cuando y hay mucha gente de 14 millones que todos los días entran a Facebook, al menos una vez. ¿Vos entras todos los días a Facebook? eh No. No sé, en realidad lo que pasa lo que es yo que... Yo sí. Yo tengo un, digamos, en el... eh ¿Vas a contar intimidades? No, no. no, no. Bueno, sí, pero no... no, no pero... Nada grave. En el celular yo tengo un tengo instalada la aplicación de Facebook. Es un, un con... Facebook con otro... Con otro... <risas> no, y entonces básicamente me avisa cuando me mencionan o cuando me... Digamos, Algún amigo comenta algo que se yo Y por ahí entro No soy eh, un generador activo de contenido De contenido de, más de Twitter Soy más de Twitter perfecto, perfecto. Bueno, nada Ahí estamos con, eh, con con Facebook Que tiene cada vez más más usuarios ¿Qué hacemos? ¿Escuchas un poquito de música? ¿Te parece? ¿Para eh, arrancar la mañana con un la... poco de música? Sí. Dale, vamos Y, y volvemos vos. Enseguida no se olviden ControlZRadio.com.ar Estamos acá hasta las 11 en vivo Auspicia Claro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 Ofrecer oportunidades y valorar talentos es parte de nuestra historia. McDonald's. 25 años. Simplemente extraordinarios. Presenta Petruras. Durante este mes, tu nuevo Fiat Uno Cero Kilómetro te lo entregamos con el pack de seguridad bonificado. Porque en Fiat, la seguridad no la comprás la elegís.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 www.controlzradio.com.ar para escuchar el audio de este programa en un rato para ver los links a las noticias que vamos comentando y demás y si no, Está lindo web... el día, ¿no? A lo pronto interrumpí algo, estabas terminando está, sí. No, y en la cuenta de Twitter control la letra Z Radio nos pueden contar qué tal está el día nosotros sí. que estamos encerrados acá hay 14,8 grados dice TN en eh, Pero y está pronosticado como 20 y pico. Pero claro. les, les, les ten... es un día que pinta. Parece me, parece más. Sí. Pinta primaveral. Pinta primavera día, bueno, buenísimo. No. Bonísimo para para la gente que va a estar, al aire libre y para los que no también. Para ponerse ya con las series, con yo quiero estar encerrado todo el día mirando, mirando series. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí se me o sea, está muy bien, hay que salir al aire libre, pero o te conseguís un un, un aparatejo tipo Kindle, pero con que muestre video, con que se vea al aire libre, que hay. Sí, eh, muy pocos, pero hay, y están te vas. empezando a salir. Y te vas a, a ver los videos al al pasto. Bueno, a la plaza. Lindo para estar tiradito mirando un video. ¿Se sí. ve bien en el Kindle los videos los... No, en el Kindle no se ve. No ve. No Necesitas uno porque hay unos de con una, un tipo de pantalla que se llama Mirasol. ...que as, funcionan como el Kindle... ...o sea, usan la luz ambiente para iluminarse... ...pero... ...porque el te, Kindle al aire libre compl, que está complicado... ...no, el Kindle al aire libre es donde... Es la, digamos, ...la tinta electrónica es donde se ve bien... ...ahí es donde va claro, claro... ...pero lo que no tiene es video... ...video, exactamente... Eh, ...pero hay una, una tecnología que se llama Mirasol... ...que es otro tipo de, de pantalla... Que la gracia es que como el Kindle es eh, la usa el, la luz ambiente con lo cual no te no te cansa la vista sí. pero te puede mostrar películas. lo que pasa es que por ahora hay un par de de lectores de libros electrónicos y videos que usan esta tecnología en Corea hong Kongng así pero bueno si por ahí tenés la posibilidad pero de comprarlo, lo, lo compras la compras el aparatejo eh con esta con esa tecnología comercial. bueno hablando de series y de videos, me sí. acordé. Voleo eh, Breaking, Breaking Bad. Bad sí. Buen capítulo de Breaking Bad. Buen World. capítulo de Breaking Bad es lo único que vi, me quedan bastantes por ver todavía. Eh, vi un videito todo Breaking Bad, es una serie que le quedan 8 capítulos, 7 sí. ahora. Sí. Eh, muy muy récord absoluto de de, de, de, de de la audiencia en Estados Unidos en la en la cadena que, que la transmite sí, sí, sí. o sea es como la serie del momento sí. eh, si vos... sobre todo ahora por no porque están en pausa todas las demás no digo no está sí no, pero más allá de eso tiene como una cosa así muy de, de ruptura fue tapa de la Rolling Stone de un montón de revistas todo el tema de la historia de un profesor que le, de profesor de química que le diagnostican cáncer y se pone a, a, a, a cocinar metanfetaminas Y para convertir en en un, un arco para dejarle de un legado de dinero a sus hijos. Esto es el principio, Después sí. tiene cuántas hay temporadas? 5 o 6, temporadas. Bueno, pasan un montón de cosas sí. eh, y tiene mucha repercusión y mucho meme y muchas cosas en internet cuando cuando vuelve esto que es el último el último tramo de de la serie. Lo... Per perdóname sí. que se interrumpa. En Albuquerque, que es donde sí. donde sucede la serie. No México, en Nuevo México eh están aprovechando el fenómeno, entonces en los kioscos te venden algunos eh, caramelos. Sí. Le llamaban Blue Ice, como las como la como la, la, el, la metanfetamina que, que vende, que, como la droga que vende Mr. White. Que vende Walter White y hacen te venden unos caramelos que son iguales, o sea, es una pastillita azul Como un cristalcito, como un cristalcito azul tal cual. Bueno, y después, perdóname, lo de, los pollos hermanos que es la sí, eh importantísima, existen. Existen los pollos hermanos existe los pollos hermanos lo que pasa que no es como te lo pintan ahí una media cadena de ellos sino que es un negocio un de, negocio, pero es eso es un es un negocio de, de, de comida frito. rápida de pollo sí. Sí. Hay bueno. que, es, es como ir al al al bar de Seinfeld en en Nueva York esa cosa, esa cosa que ir sacar la foto inevitable bueno lo que vi eh, lo que más me me gustó que vi que vi que ayer lo publicó página 12 es. Eh Un eh, chico taiwanés o coreano o algo por el estilo Ahora lo vemos Después lo vamos a poner en control Z Que hace, toca el tema del de inicio de la serie Con dos elementos que se usan para eh fabricar metalfotas O sea, sopla un tubo de ensayo Rasca un papelito que hace así Lo único que tiene es una guitarra Que la toca con un con un eh vaso de precipitado Vale okay. O sea, hace todo el, el sonido de la y lo hace muy bien, está muy bien editado, te va mostrando cada una cada, cada cosa que va usando y usa todos los elementos, muchos de ellos caseros, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Muchos tienen que ver con cosas de vidrio y con y con así elementos de de química o por lo menos los elementos que se que se ven en la serie y que usan para para para para fabricar esto y que convierten a eh a Mr. White en Heisenberg. ¿no? Sí, Aquí en sí. un narco eh Super poderoso ahí de Nuevo México. Buen capítulo, arrancó bien la serie. Muy bien. Hay que ver como hay que ver cómo termina. Se va se va a extrañar esta serie, viste, cuando terminan te dejan como una cosa. Es sí, como cuando terminó Lost, como cuando terminó House. Te dejan dice... te dejan una cosita. No te puedo, creer, no te puedo creer no. que se termine. Sí. Bueno, hablábamos de hablábamos de recién de de Kindle y demás y va a haber eh, eh los fabricantes de de Kindle, Amazon, van a hacer una consola. Eso dicen la gente La de... consola para juegar para jugar, así como será, qué será el Kindle, que porque tenés el Kindle. El Kindle Game. Es muy es, es muy, básico. muy básico. Vos tenés el Kindle para leer, tenés el Kindle Fire, que es la tableta y será el Kindle Para irle para otro nombre, tiene que haber Kindle. Cuantarlo. Claro, Roberto, Roberto Amazon. <risa> bueno, resulta que la gente de de de Amazon eh estaría, dicen, dicen, dicen porque nada esto está confirmado por sacar una, una consola de videojuegos, pero al estilo de la Ouya que ya hemos mencionado acá, que es una consola barata. Vos tenés, por un lado, las consolas tradicionales, como la PS4 y la Xbox One, eh, que ambas van a salir a, a la venta a fin de, de este año, con precios de entre 400 y 500 dólares, y después tenés una nueva generación de consolas que son básicamente económicas, Eh, la más conocida es la o, la olla pero hay varias más Y en este terreno se estaría por meter Amazon con una consola Y que básicamente lo que tienen es que es un este Tiene el mismo hardware de un, de un smartphone con Android O sea, tiene un procesador modesto sí. y un poquito de memoria, qué sé yo Y de hecho usa No, son no, no son megacaños, pero la gracia es que salen 100 dólares Y que accedes de manera automática a la Basa bastaa, vasta biblioteca de videojuegos que hay para Android. sí eh hijo los juegas en tu en tu en tu consolita con tu no televisión no son juegos por ahí tan power son no son tan, tan power hay digo, muy power cuando... sí, sí, sí pero, digo, pero no, no no, no, ¿no son cierto. juegos por ahí no son los, para los de, uh, de super reales best seller de juegos que no. son que millones de gente no. jugando no. En multiplayer en todos lados no, jugando con tiros para todo el mundo no sé ni yo. tienen la super mega archi hiper resolución no son esa esa película en la que se ha convertido en los videojuegos eh, últimamente con mucha eh con mucha trama, ¿no? Y mucho mucho que tiene que ver con con lo con lo visual. Exacto. Pero tiene una gran ventaja. Vamos a hablar más de videojuegos, por supuesto. Vamos a hablar más de videojuegos. Bueno, ahora hablar... tiene una gran ventaja, sí. que es la siguiente. El el como te contábamos la semana pasada, vos no estabas, eh te extrañamos ¿Me, me estás echando un carena. No? no, no, no. El ya el PES 2014 ya tiene el Pro Evolution Soccer. Sí, el Pro Evolution Soccer. Ya, ya tiene precio en la Argentina. 649 pesos. Eh Para la Playstation Entonces oh, oh, Y supongo bien, que para eh. la Xbox también Entonces vos, vos decís okay Yo me tengo que comprar la consola Sale En Estados Unidos Ponerle 500 dólares Más Un juego Cada juego me sale Entre 50 y 100 dólares sí. Contra Una consola de 100 dólares Donde los juegos son Tienen el mismo precio que Android O sea Son juegos que salen Un dólar Un dólar Cinco diez dólares Diez dólares Bueno Hay un momento que decís Pará Elegís Ahí podés elegir Y además hay algo que es innegable Que es que el realismo que puede ofrecer un juego Es fundamental Pero como han demostrado tantos tipos de juegos Como la gente de Nintendo Que siempre ha hecho juegos para consolas Que no son superpoderosas Lo que importa del juego No necesariamente es el realismo Aunque eso claramente influye Pero lo que importa es si el juego está bueno sí. Y eso lo puedes hacer con un juego que salga haciéndole un juego que salga un dólar, o sea gratis O que sea gratis, como Candy sí. Crush por ejemplo Como Candy Crush sí. Es gratis y después vos podés ir tratándote unos morlacos Y que permite que la gente de King Que son los fabricantes ganen millones de dólares por Exacto. día Se calcula que entre 3 y 5 millones de dólares Ganan los fabricantes de Candy Crush En este momento de auge del juego ¿Sabes cuántos usuarios tiene en la Argentina Candy Crush? Y no sé, ¿cuántos? Un millón ¿Un millón sí, Fue estafa de la revista Newsbook Argentina Candy Crush Esto Candy lo... Crush Mania sí. Bien. Sí, sí. Bueno, hablábamos de Amazon sí. eh, Comentamos la semana pasada cuando yo no estaba Que el dueño de Amazon compró el el Washington Post, el guapo, el guapo. Sí. El Washington Post, uno de los diarios emblema de la prensa escrita de Estados Unidos y del mundo, eh quedó en manos de del fundador de de de Amazon por 250 millones de dólares. Sí. Poco mucho, mucho sí. De... Se compró un título al tipo, ¿eh? Faro, ¿no? Ahora hay toda una hay toda una dicotomía en qué va a hacer con Eh, que va a ser Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. El según la revista Forbes es en la persona número 19 más rica del mundo con una fortuna de casi de un poco más de mil millones de dólares. Repito. mil millones de dólares. Mucho mucho dinero tiene el el amigo Bezos que ha convertido el tema de la del retail en general, la venta de libros y otros productos en en un emblema de caso de éxito en la era en la era de internet no es como el tipo que dijo bueno usted quieren vender por internet este es el modelo o por lo menos el modelo exitoso hasta el momento es el modelo el modelo amazon y es un modelo muy interesante sobre todo porque trabaja casi sin tener garancias o sea todo lo que vemos ma se, se maneja con ganancias cercanas a cero sí y todo lo poco que gana la empresa lo invierte de nuevo en la empresa digo es un es un ejemplo o es uno de los ejemplos paradigmáticos de eh una una manera de laburar que es oh, de, de armar una empresa que es súper difícil de lograr, que es el tipo siempre está manejándose en cero, o sea, no sí. no no ni ni gana fortunas, o sea, acá mueve muchísimo dinero, pero digamos, no la, la ganancia que tiene es bajísima, sí, sí, poca rentabilidad y pero mucho mucho volumen. Pero lo que logra con eso es que es muy difícil competirle, porque todos los que le compiten tienen que estar en general dispuestos a hacer lo mismo. Claro. Y, y navegar en ese margen tan ínfimo sí. que donde te descuidadas te, te vas al demonio. Exacto. Bueno, Besos ha invertido en, en, en, en empresas que viajan en, en turismo espacial. Es un sí. tipo que ha diversificado su, su fortuna y su forma de invertir de las formas más variadas y extrañas. ¿no? Que el tipo compra propiedades, invierte en la bolsa. Lo hace también, pero sí. invierte en cosas raras, si querés claro. decirlo de alguna manera. Y esta incursión en el mundo de... De la, de la prensa escrita lo pone un signo de interrogación sobre bueno qué va a hacer con esto se supone que eh, va a enfocar y va a ser del Washington post un diario digital que lo puedas ver exclusivamente en sus dispositivos va a ser una plataforma eh, multimedia de comunicación va a ser el primer gran medio de comunicación realmente virtual bueno nada qué va a hacer con la historia del Washington post todo el watergate y todo todo lo que viene con con, con, un, con un medio de comunicación de, de décadas y décadas e influencia en Estados Unidos. Bueno, por ahí está el amigo Besos que se quedó con con este diario emblemático de Estados Unidos. Le vamos a le mandamos unos besos. Le mandamos unos besos a ser. Bueno, después de este pasaje de comedia, vamos a escuchar un poco de música en la tanda y volvemos con más Control Z, controlzradio.com.ar es nuestro sitio ahorita. Quédate porque ya viene más Control Z. control Z, Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. controlzradio.com.ar ahí en un ratito eh el audio del programa para que lo puedan escuchar bajárselo su celular a su tableta todo lo que quieran eh, les quiero decir eh. que la temperatura ya son 17 grados estás preocupado la... por la temperatura estoy muy preocupado por la temperatura pero hay menos 6 de térmica y nieve en Bariloche ¿y qué hacemos con eso? Ah, además eh... de toda la gente de Bariloche que nos está escuchando sí. está buenísimo y, y está buenísimo la temporada de Bariloche ¿eh? bueno <risa> <risa> Digo, bueno, bueno, te digo, es que alguno está pensando en, en en ir a esquiar y qué sé yo, hay mucha nieve en el cerro, está está bueno. Bueno. Vos tenés un ¿Sí si te? ¿Por qué, tiene... ¿Por qué todo tiene que ser por qué todo ser un curro de algo? Tío? No, bueno, no. Sí, porque si tenés un, suena a eso. Sí. Bueno, estamos hablando de juegos recién. ¿Sí tenés? No. Okay. Estábamos hablando de juegos recién y de las consolas y de esta reconversión que por ahí está teniendo la industria con, sobre todo con los los el, el precio de lo que sale de lo que sale un, un juego, ¿no? Eh, sobre todo lo que tiene que ver con móviles, tanto en tabletas como en celulares. El grueso de los juegos es es gratis y está, además está muy de moda un modelo que es el que es el freemium, que es un Contame que es el freemium. El freemium es el te doy gratis, el primero te lo doy gratis y en segundo te lo vendo. Exactamente, voy veniendo Pero te doy es... te doy gratis el juego y para que vos progreses dentro del juego si no querés que tardar mucho tiempo en juntar los puntos necesarios, pues en dependiendo, dependiendo del juego, por supuesto, o es eh comprar algún algún elemento que te ayude a avanzar, a avanzar más rápido, a desbloquear niveles, a Y ahí a, es donde te cobran. Te lo te cobran y en general, con modelo de, de cobrar poquito y de, eh, de dependiendo y del juego, estamos, claro, dependiendo del juego estamos hablando literalmente de centavos, sí, 50 centavos, 25 centavos. Por Lo... cositas pequeñas dentro no. del juego, digamos La gracia es que a la larga está comprobado que terminas gastando más Que si pagaras un precio inicial por todo el juego Que también es un modelo que eh, que, sigue siendo, que sigue siendo válido Bueno, Argentina tiene una larga tradición en desarrollo de juegos sí. de Desarrollo de juegos per se, de desarrollo de juegos para para terceros digamos Hay muchas empresas de la Argentina que por ahí no son tan conocidas Que desarrollan juegos o plataformas para... Otro juego tanto para el mundo móvil o para el mundo de las tabletas o para el, etcétera etcétera mucho desarrollador, mucho eh, diseñador, mucho programador ahí va, hay talento en argentina está reconocida eh, en, a nivel regional y también a nivel global la, el, el, el talento para programar y para diseñar videojuegos es una industria que va creciendo año a año y que, en el cual, en la cual aparecen empresas. Y con una de ellas estamos hablando eh, eh, en, este, vamos a hablar en, este, en este momento en Control Z, es eh, Widow Games, que es una, una empresa que le encontró otra vueltita, que es llevar al mundo móvil juegos tradicionales. Estamos hablando con Martín Espineto de Widow Games, ah, para que nos cuente un poco cómo es este, este paso del de mundo tradicional, del tablero a el, al mundo de los, de los celulares y las tabletas. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gracias por atendernos en, en feriado eh no, por favor, bueno Martín está al frente de una de una compañía es un emprendedor argentino eh con algunos años en la en la de experiencia en la industria de de tecnología trabajó algunos años en en Microsoft y y demás ahora está por por su cuenta con su compañía y como decíamos le encontró una vuelta un nicho y lleva juegos como ha llevado juegos como tradicionales como el tec y como el carrera de mente emblema de los juegos argentinos al mundo móvil. Martín, contanos un poco cómo es ese ese traspaso, cómo se te ocurrió la idea y cómo está yendo eh, con este con esta con esta idea que es nueva, pero que tiene rebote rápido en el en el mundo de las descargas. Sí, totalmente, no, la verdad que muy contento, eh, está yendo muy bien. Nosotros empezamos, como decías, es una startup eh chiquito, Nevito, empezamos hace aproximadamente un año y unos meses ya, de poder dejar la vida corporativa eh, con esta premisa, ¿no? Es decir, bueno, vamos a llevar esto grandes Clásico juego de tablero hacia las plataformas digitales. Y surgió, la verdad, por una, una necesidad que veíamos como un gap a cerrar en cuanto a las personas que encontraban un montón de juegos eh, ¿viste? disponibles tanto para tablet como para smartphone. Pero no había nada familiar, viste algo que diga ah, mí qué lindo, yo jugaba con esto antes, viste o con esto jugaba y viejo había apenas nada nostalgia un poco definitivamente sí sí nosotros vendimos eso una vez tuvimos un comentario de un de un usuario que fue uno de los mejores comentarios que nos pudieron haber dicho que nos decía qué linda ahora puedo estar jugando con mi hijo al que realmente la tablet lo que antes jugaba con mi viejo viste y en definitiva sí en cierta manera vendemos nostalgia, pero con algo que también se mantiene actual ¿eh? porque a los jugadors mesa les está haciendo muy bien y a pesar de todo lo que de lo que. Uno tiende a creer que de repente, viste con el tema de los juegos digitales y demás, se paró la industria. Uh -huh. No es así. La industria de los juegos de mesa funciona muy bien, lo mantiene muy vivos. Y el paquete de su unidad, el tech, por ejemplo, que tiene 36 años, se vende hoy más que nunca. no Entonces, lo que queríamos era darles otro escenario de uso también a, a los juegos, ¿no? En definitiva, poder de repente jugar una partida de tech en la parada de colectivo mientras que estás esperando, dejarle poder seguirla en tu casa. O el hecho de repente de decir, bueno, no tengo que juntar seis personas para hacer una partida, puedo jugar solo directamente solo contra la computadora y pasar un buen rato, ¿no? En definitiva se trata de eso, ¿no? De hacer una, unos escenarios paralelos en todo caso a los juegos tradicionales Pero sin intención de reemplazarlos Bueno, y el Carrera de Mente, por ejemplo eh, Está dentro del, del modelo freemium Que describía Ricardo recién, ¿no? Es un poco vos lo descargas gratis, jugás Y después podés agregarle Paquetes de preguntas o de dificultad, ¿no? Exacto, sí, fuimos eh, un poco probando Con los distintos modelos El freemium, como decía Ricardo Es el que gener gran generador de, de ganancias en este momento es El, el 70% de lo que se genera, por ejemplo, en App Viene a través del modelo freemium ¿Viste? que No es tanto, de repente primero te regalo, el segundo te lo vendo, es más que nada darte una experiencia Que por un lado de repente puede ser incompleta, que no sea la experiencia completa del juego Pero eso se va dejando de lado porque es un poco antipático, ¿no? Es decir, bueno, antes de los juegos eran un, en lo que se llamaba el trial, te Lo usabas y a la media hora se cortaba Claro, la versión de prueba Claro, claro exactamente, y era un poco antipático, a la gente no le gustaba mucho Pero lo que se hace ahora, pensándolo mucho en lo, todo lo que es el game design Es decir, bueno, te doy el juego Pero si vos pagás un poquito más, vas a tener una ayuda extra. En el momento que estás muy ansioso, si pagás 0.99, yo te ayudo a pasar ese nivel, viste, que tal vez estuviste 5 o 6 veces y no lo pudiste pasar. Sí. Pero lo, lo interesante es que se genera un juego que si vos realmente te esforzás, podés seguir jugando en Ethereum sin pagar nada, ¿no? Ese sería perfecto. Claro, tenés la opción sí. de, no, de claro. no pagar, digamos. Sí, sí, sí. Claro, exactamente. Esos son los juegos que yo respeto, viste, decir, bueno, vos podés... Eh, de repente jugarlo todo completo Te va a costar muchísimo más Pero lo puedes hacer Claro, que no te obliga Sí o sí a A, a, a pagar a... algo Para para poder progresar Claro, exactamente Lo que sí hay que tener es Que es un poco el péndulo no Que se ha ido de repente Al, al otro extremo, Vos de repente En el App Store Encontrás juegos Que te das cuenta Que es una calidad Y una producción increíble Y de repente es gratis no Entonces Eso tenés un poquito de cuidado, porque cuando es el juego te va a bombardear de una manera bastante agresiva para que gastes plata, porque hay que mantener también todo eso. ¿no? Claro. Entonces hay que buscar el equilibrio. Nosotros sabemos que realmente, por ejemplo, es de descarga gratuita y te viene con 250 preguntas gratis, que es lo que nosotros calculamos para que lo juegues 5 veces hasta que se empiezan a repetir. Obviamente, si vos no te molestas que se repiten las preguntas, podés jugar 10.000 veces. Y medio volante ¿no? Claro, exactamente, es un poco la idea. Entonces, cuando vos de repente decís, che, me gustó el juego, está bien hecho, me enganché, bueno, ahora pago 0.99 y me bajo un paquete de preguntas argentinas, un paquete de fútbol, un paquete de cine, de música o de lo que vos quieras, ¿no? Entonces, pero, y así todo también, hicimos que cuando vos vas respondiendo correctamente, ganes Ruivales y con los rivales podés bloquear preguntas gratuitamente. ¿también? ¿Rival que es la compañía que que creó el, sí, el eh, R&M? Claro. Exactamente, la compañía original, así como JTM, es la, crea, es la creadora del TEC. ¿Vos con ellos haces un acuerdo y sos te convertís en la parte digital? Exactamente, nosotros cerramos acuerdos exclusivos con ellos. Ah, o sea, el juego eh, sigue siendo del fabricante original, de, o en teoría es parte del fabricante original. Y claro, totalmente. La marca sigue siendo de ellos, claro. el juego digital nuestro, pero el uso de marca que tenemos el derecho exclusivo es de ellos, obviamente. sí Bien, perfecto. Bien. Eh, Martín, sí. ¿qué opinas de las de las consolas estas que están apareciendo, las consolas económicas con Android que que están que están apareciendo? ¿Cómo ven ustedes desde de ese lado, digamos, del lado de la producción de aplicaciones este tipo de de dispositivos? Mira, parece sí, yo seguramente te referís a la Ulla. Sí. Eh, mm. yo la verdad me parece excelente a nivel teórico, porque de repente le llega una consola a un precio bajísimo, con lo cual se puede masificar mucho más de lo que es, hoy en día es y aparte porque salís un poco del juego físico que tenés que ir a comprar sí o sí, viste, a la cadena y que te sale de repente 500 o 600 mangos. Claro. Entonces, por ese lado, como desarrollador, es increíble. Ahora, los comentarios que escuché, yo nunca tuve una en mis manos, no tuve la suerte todavía, no son tan buenos a nivel de hardware, ¿no? Comentaban que era bastante, eh, digamos, débil el, el apartado del hardware de ese equipo. Probablemente sea porque estamos hablando de una primera tecnología, no una primera versión. Y si eso se llega a masificar, la verdad que sería excelente porque te da oportunidad a cualquier desarrollador meterte en una consola y meterte en el living de la casa, de repente, ¿no? Con el televisor principal y demás, lo cual da una experiencia de juego totalmente nueva, ¿no? Así que sería excelente, sobre todo para nuestro tipo de juegos, que son juegos que se pueden jugar en familia y si lo puedes sacar realmente cuando en la familia, en un, digamos, en un televisor grande, es lindísimo. Claro. ¿viste? Así que ojalá, ojalá prospere. Bien, ¿y, y cómo cómo les está yendo en estos en estos primeros meses de de, de del, del negocio, el lanzamiento los juegos? Digamos ¿qué, qué repercusión tuvieron. Y fue la verdad muy buena. Mira, con el Carrer de Mente eh tuvimos hasta este momento fueron esas 7 meses del lanzamiento, más de 250.000 descargas, se jugó 7.5 millones de veces y más de 20 millones de minutos así que en ese sentido estamos súper contentos y sobre todo los comentarios de la genteste son excelentes, la verdad es un, una cantidad de estrellas que nos han dejado eh, viste en el Google play y en App Store, muy lindo la verdad los comentarios y con el tech que probamos otro modelo que fuimos con el modelo premium ahí el tech tiene un tiene un precio exactamente porque qué pasó en el modelo ahí en, en, digamos con el tech. Con el que realmente nosotros sabemos que lo más importante del juego, en definitiva, son las preguntas. Eso es el contenido, ¿no? Y el contenido, en, de en definitiva, es infinito. Vos podés seguir lavando preguntas todo el tiempo, si querés, ¿no? Sí. De nuevos temas. pasamos con el TEC, que no queríamos, de repente, dar una una versión incompleta. Una versión que, de repente, vos tenías que comprar una cosita más. Porque quedaba mal. La verdad es que no le encontrábamos la vuelta por ese lado. Entonces decidimos entregar la versión completa al 100% con jugador eh, local, jugador multijugador online y todo. Pero por darle eh, un precio de venta, ¿no? De primer día Y la verdad que funcionó bien, obviamente no llega a los números que tiene el carácter de mente Por ser distribución gratuita, pero tuvimos más de 1.500 descargas a 4.99 en los primeros 15 y días Y ahí, por ejemplo, el TEC, ¿cómo lo puedes jugar? ¿Lo podés jugar multiplayer? ¿Contra la máquina? ¿Cómo es? contra claro, el... tenés, no... para, para jugar contra la máquina, puedes jugar vos directamente puedes hacer un mix de jugar con varias personas en el mismo dispositivo y contra la máquina o podés jugar un multijugador online que directamente es vos tirás la visión en tu casa cuando otras seis personas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bien, Martín, para ir terminando, ¿cómo ves la industria local? Hablábamos al principio de que es muy eh, de que es muy proactiva, reconocida por su talento a nivel global y además cómo, cómo ves estos estos últimos años, las perspectivas para, para lo que viene de la industria de, del diseño y desarrollo de videogames acá en Argentina? Mira, viene muy bien, la verdad que a pesar de todas las las cuestiones macro que ya conocemos, que no ayudan obviamente, y el tema de repente que los usuarios locales no no tengan que pagar no tengan la posibilidad de pagar en pesos, en dólares y demás, uh -huh. a pesar de eso, bastante bien, viene creciendo mucho, hay nuevos estudios que están surgiendo todo el tiempo en Argentina. El 95% de los trabajos que hacen estos estudios locales es para afuera, entonces, por ahí la gente no lo reconoce tanto, pero de ahí te estudio Es más de desarrollo, ¿no? Vas como no, hay algunos que están haciendo IP propias, ¿eh? Y les está haciendo realmente muy, muy bien. Cuando decís IP, contanos qué es, básicamente. Es Intellectual Property, vendría a ser Ideas Nuevas. Ideas okay. Nuevas, un juego ya cerrado, digamos. Exactamente. por Algunos empezaron, muchísimo de esos, empezaron a hacer lo que es servicio de producción, entonces venía un estudio de Estados Unidos y decía, mira, quiero hacer este tipo de juego, te pago la hora, y ellos programaban, dice, mira, claro. y Claro. Juntaron un poquito de billetera y empezaron a hacer sus propios juegos. Y la verdad que les fue muy bien. Está, por ejemplo, el estudio de Edalor, que hizo toda la serie de Running Freight y demás. El cual fue un hit en Estados Unidos y le fue también muy bien en Corea, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el mercado local esas cosas no se enteran. Pero la verdad que entre la comunidad son super respetados. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Uruguay, pasó igual también con los chicos de Ironhead, que largaron un juego que se llama de Defensa de la Torre, de Tower Defense, sí. que se llama Kingdom Rush y fue, pero eh, eh cuando te ponen viste feature en el App sí. te elige, bueno, eso en Estados Unidos, imagínense. Viste y son un grupo de seis chicos en Uruguay, en Montevideo, así que la limitación que puede ser geográfico, donde estés ubicado, realmente en esto no afecta. Si vos tenés calidad y buena gente, puede ser un producto que esté destacado en cualquier lugar del mundo. Bueno, muchas gracias, Martín, por la comunicación. Te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Chau, Bien, Era Martín Espineto de Widow's Games. Vamos a una tanda y ya volvemos. Antes te contamos que, eh, ya que querés, querés descargarte un jueguito usarlo y qué sé yo, podés jugar al Carta de Mente o al Tego, todos estos juegos que nos contaba Martín, eh sería ideal, por ejemplo, que lo hagas en un en un eh Optimus G del sí un telefonazo. Telefonazo. Sí. Dos mm, con... gigas de memoria RAM, eh cámara de 3 megapíxeles, pantalla de 4,7 pulgadas, sistema eh, alta operativo resolución Android, sí. eh, etcétera, etcétera. Un procesador de cuatro núcleos con mucho mucho hardware para juegos para que todos estos juegos corran fantásticamente. Bien. Eso es mega velocidad para jugar y pantalla buenísima para todos los juegos. Sí. Así que le mando un saludo a la gente de Chile que nos acompaña y le recomendamos el Optimuyi. Que vayan y lo compren, está, lo venden las tres operadoras, sí, señor. gran aparatejo, ultra, ultra, alta gama en smartphones en Argentina. Ahí volvemos. Auspicio Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro.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 Paremos, bueno, gracias bien. por todo. Muy rico todo. Muy rico todo. ¿Qué eh, qué qué le de para a este feriado? Eh, no sé. Un terrentino, la la vida. Vamos a también. ver qué pasa, dónde te lleva el dónde so, el camino. Donde te lleva el camino. Bien. Bueno, amigos, gracias por por el aguanto de un, un feriado. Acá estamos eh, firmes junto al pueblo. Recuerden www.controlzradio.com.ar hoy o mañana va a estar el audio de este programa y los links hoy mismo, la... en un rato te ah, lo Escucho. subo ya, ahorita, ahorita, ahorita y media bueno y, bueno amigos eso y nos escuchamos el lunes que viene a las 10 de la mañana exactamente, adiós chao seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar